Egunon, eta ongi etorri de nuevo a esta ronda de entrevistas que hacemos desde la 97 para Suelta la Olla. Antes de nada agradecer a la Bedi por emitir eh, estas entrevistas. Y bueno, hoy como invitadas tenemos a, a tres personas de, del Gasteche Saspicatu, Gasteche el casco viejo de Bilbo, que cumple 13 años, nada más y nada menos este año. Y bueno, han venido un poco a contarnos... Eh, Tanto la trayectoria del Gasteche durante estos 13 años como el, la misma celebración del, del Urturrena o del 13 aniversario de, de este espacio ocupado que, que tanto ha dado y tanto ha recibido del casco viejo de Bilbo. Eh, para hablarnos un poco de los pormenores de estos últimos 13 años y del mismo Urturrena han venido eh, en primer lugar Irati, Egunon Irati. Buenos días. Egunon Usue. Egunon. Y como tercer invitado tenemos a Yulen. Egunon Yulen. Egunon. Entonces, bueno, sin más ni más, eh, empezamos un poco con la primera pregunta que vendría un poco, eh, antes de centrarnos en este Urturrena, eh, un poco para poner a, eh, a las y los oyentes en contexto, el Gasteche Saspicatu se ocupó hace 13 años, en el 2007, y bueno, ¿cómo podríais resumir estos 13 años de, de Saspicatu en, en el casco viejo en las siete calles? Eh, ¿Qué resaltaríais de estos 13 años? o Bueno, ¿ha sido un camino fácil? ¿Ha habido dificultades? Bueno, ¿os contáis un poquito? Sí. Hmm. Sí, o sea, como cogiendo eh, Saspicatu este año cumple 13 años ¿no? y es verdad que así como resumen tendríamos que decir que Eh, Saspicatu históricamente ha evolucionado al igual que en los tiempos y la situación en el casco viejo. Es verdad que en 13 años ha cambiado mucho la situación y también eh, al ser un gasteche y teniendo gente joven en la organización y gestión, es verdad que también cada generación ha tenido más igual eh, una lucha o un quehacer que otro. no Entonces si identificábamos igual, eh, a principios era más... Eh, Eh, una lucha de, eh, de eh, identificar eh, es eh, necesario eh, un espacio que ocupar, eh, dar el paso, eh, un poco no eh, establecer eh, ese primer paso. Luego sería también eh, una vez después de eso vino una época con mucha represión y muchos desalojos, ¿No? El lema es eh, cuatro desalojos, cinco ocupación, donde eh, la lucha constante era eh, sobrevivir ante esa opresión. Uh -huh. Y luego es verdad que ahora eh, la situación está más tranquila, toquemos madera, pero ahora eh, es verdad que la nueva generación igual estamos más eh, centrados en... Eh, la lucha del barrio aportar al barrio saber que los vecinos necesitan eh, un poco más no eh, ser un, eh, un colectivo eh, constante y activo en el barrio sí igual más ahora teniendo en cuenta pues la situación que se vive en el barrio pues igual con el tema de lo que sé de los turistas y con muchas cosas es verdad que nosotros solo llevamos tres años nosotros los que lo que hemos vivido ha sido Un ambiente bastante tranquilo, no ha sido tan caldeado como los otros años. Más o menos, como ha dicho Usu, nos hemos centrado más en el tema de los jóvenes, en la utilización del espacio, en proyectos que a cualquier que a cualquier persona se les pueda venir en mente, que muchas veces no tiene que ser algo salido por la asamblea, sino que desde aquí incluso invitamos a la gente que si quiere venir a mostrar su proyecto que estamos súper felices de que vengan, porque para eso está el uso... Y eso se le está dando como un tema más de darle, además de que nunca se nos olvide en la lucha y por qué estamos ahí, sino también pues eso, en la gestión del espacio en, y en la utilización propia del mismo lugar. <risa> bueno, es que ricasco. Y bueno, un poco eh, tirando del hilo de una idea que acabáis de, de comentar, eh, el turismo, etcétera, etcétera, bueno, eh, durante estos últimos tiempos, 13 años últimos, parece, ¿no? Como si hubiera pasado poco tiempo, pero bueno, durante estos 13 años, el barrio en el que se encuentra la Zaspicatu, Gastecha, el casco viejo al Aldesarra, Bilboco Aldesarra, ha cambiado drásticamente, ¿no? Especialmente eh, con el giro hacia los servicios y el turismo, ¿no? La hostelería, eh, los tours turísticos masivos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, ¿cómo veis estos cambios que se han dado, bueno, desde vuestra perspectiva de jóvenes y gastecheras? Bueno, eh nosotros este problema ya lo identificamos hace unos años porque veía, veíamos que en el barrio pues eh, por un lado la turistificación y la gentrificación traía que los precios de los alquileres se subieran eh, a precios disparatados, no nos podríamos eh, no podíamos emanciparnos. Además también eh, el comercio pequeño se iba perdiendo en el barrio y bueno, todo todos los problemas que conlleva la turistificación y la gentrificación y decidimos un poco Eh, ponernos y activar a gente del barrio y sobre todo a los jóvenes eh, en contra de, de este problema. no Y creamos unas asambleas abiertas eh, que empezamos a llamar como social de Serra, en el que se acercó gente y se creó ahí un nuevo grupo o colectivo de asamblea que se iba a poner en lucha de... Eh, en contra de todos los problemas que acarreaba la turistificación y bueno eh, ya han pasado varios años desde que este colectivo se creó y pues ahí sigue al final eh, hoy en día no es el principal eh, ¿cómo se dice? el principal eh, O sea, no invertimos ahí toda la fuerza, uh -huh. pero sí que en un principio fuimos como el motor para sacar adelante este colectivo porque creíamos que nos afectaba directamente a los jóvenes uh -huh. y jóvenes. O sea, el, el principal colectivo en la lucha contra esta problemática de la turistificación masiva, etcétera viene un poco, sale, el germen lo tiene el Gasteche, ¿no? Sí, en un principio sí. Decir. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno... Eh, Y bueno, ya dejando este tema de lado, que la verdad es que es un tema serio, pero sí que en otras entrevistas hemos tratado con, con otros colectivos que han venido aquí a, pues, eh, a explicarnos diferentes historias, eh, cambiamos un poquito de tercio y nos venimos un poco ya, nos centramos en el mismo Gasteche, ¿no? Entonces ahora mismo, eh, ¿en qué consiste la rutina del Gasteche? Eh, ¿Se hacen actividades? Eh, ¿Hay alguna programación concreta, mensual, semanal? Sí, bueno, el Gasteche, así dicho rutinariamente, no eh, eh, para nosotros eh, es súper esencial ser un espacio en el que todo colectivo social, político, cultural... Eh, pueda usarlo eh, material es eh, el espacio mismo eh, hacer eh, hayaldis, que decimos no entonces o dar charlas eh, hacer uso completo del espacio entonces es verdad que en su día a día eh, el gasteche suele estar con eh, diferentes colectivos los fines de semana suele haber pues alguna charla alguna exposición luego algún concierto ¿no? y entre semana es verdad pues que se juntan jóvenes diferentes y eh, pues eh, haciendo, eh, puede ser reuniones, haciendo eh, eh, trabajos, eh, lanegunas, ¿no? entonces eh, el día a día como tal sería ese, es verdad que luego tenemos una rutina, por ejemplo, este año dos veces al mes eh, hacemos Cinematu, ¿no? que es como el cine de Saspicatu, donde proyectamos películas alternativas eh, los domingos eh, para toda la gente del barrio, Eh, luego también pues tenemos unas fechas concretas que podría ser eh, la semana político-cultural que hacemos dos veces al uh -huh. año y unas cuantas más por ejemplo ahora mismo viene una fecha que para nosotras es muy importante que es el Urteburrena, el aniversario el decimotercero exactamente y bueno pues esa semana no suele ser la última de enero esta vez también eh, acabando el 2 de febrero justo pero bueno Eh, celebraremos toda la semana eh, el aniversario que luego os contaremos mejor Y añadiendo con eso también llevamos eh, por ejemplo es verdad eso que dejamos sitio también para que los otros se reúnan y luego también algo que hemos decidido que llevamos llevando bastante no sé si un par de años o incluso o incluso más que suele ser el tema del cinemato que solemos hacer cine todos los domingos eh, todos los domingos, cada dos domingos Eh, y eso, eso remarcar que esta semana lo hemos hecho dos eh, que vamos a cambiarlo a cada dos semanas. Luego también otras fechas importantes que, o sea, sí, porque dentro de la rutina de Saspicato es verdad que hay mucho mucho cambio, que yo que que suele ser que re, rutina exacta no es que haya siempre la misma, sino que suele variar, por ejemplo, la siguiente semana vamos a tener también el siguiente, semana, el siguiente mes Va a estar con nosotros Lautaniro, que va a ver a Ancherky uh -huh. todos, los, todos los jueves. Y eso, algo que hemos intentado proponer esta, este año también ha sido un poco de talleres o cosas algo más más puntuales que rutinarias. Como por ejemplo intentamos en, en noviembre llevar a cabo el taller de Bricomanía, uh -huh. y es verdad que lo hemos tenido un poco dejado. Que, eh, y vamos a empezar es después del Urte que es bastante jaleo para nosotros, pues vamos a volver a, a ello el próximo mes. Y luego también comentar que tenemos un un un taller, de, un taller de, de punto, que también tuvimos ello y no sé, hay talleres así puntuales que nos están saliendo, pero que bueno que siempre pueden ser más y uh -huh. Y también he de decir que justo este mes hemos comenzado con una dinámica llamada Gastesor Chayleac uh -huh. que ha sido, pues bueno, en la asamblea tuvimos varias reflexiones como acerca del uso del espacio y tal y veíamos que mucha gente eh, veía el espacio como un sitio de fiesta y solo se acercaba uh -huh. los fines de semana pues a la música y otros ambientes. Y queríamos poner un poco en el punto de mira y sacar a la luz a a esos jóvenes que hacen eh, pues como otro tipo de arte que no solo es música, pues eh, hemos tenido eh, ahora en enero eh, proyección de varios documenta bueno documentales o vídeos que hacen eh, unos eh, estudiantes de la universidad de EHU y bueno eh, uh -huh. tenemos atado hasta mayo o junio eh, varias actividades para eso, para eh, Sí, unidas con la, con la creatividad, ¿no? Eso es, eh, pues poesía, eh, teatro, etc. Entonces, bueno, por pronto vamos a sacar el cartel entero de qué es lo que hoy vamos a ofrecer, pero que va a ser el primer jueves de cada mes. Y bueno, sí, hablando de arte, la verdad es que no hay más que ver el, el cartel que habéis preparado para el Urturena. La verdad es que es una una verdadera obra de arte. Es que hay asco. Y, sí, sí, es verdad. Elegante por lo menos es... Entonces, bueno, ya si os parece, nos centramos en, en, después de, bueno, venir un poco de lo general, ¿no? Del barrio al Gasteche, luego un poco hemos tratado del Gasteche en la actualidad con sus rutinas y si se puede hablar de ellas. Y, y ahora un poco para ir cerrando la entrevista, eh, vamos a hablar un poco de lo que hemos venido a hablar, que es el Urturrena, ¿no? El, el 13 aniversario del Gasteche, que se va a celebrar desde el lunes 27 de de enero hasta el domingo 2 de febrero, una semana completa con actividades. Y entonces, bueno, nos contáis un poquito en qué va a consistir la celebración de este Urtubrena. Bueno, eh, hemos pensado que como justo el jueves cae Greva eh, Oroco en Euskalegria, pues centrar el Urtubrena un poco entre semana, A, eh, a la greva y también a las eh, luchas sociales. Uh -huh. Y por eso desde el lunes hasta el miércoles vamos a hacer eh, unos talleres y eh, centros de mesa en los que vamos a hablar acerca de la greva. Y eh, el lunes un poco más perspectiva general. El martes eh, algo más práctico pues eh, con los jóvenes y y eh, atraer un poco a los jóvenes del barrio ¿no? pues cómo organizarse o qué hacer ese mismo día y el miércoles van a venir eh, los degueta short y coordinadora a hablarnos de, de la lucha de lgtb plus y en el anticapitalismo un poco no y eh, bueno luego ya el jueves como es el día de la grema pues estaremos en las calles por lo que Eh, detendremos ese, ese esa celebración y el jueves ya o sea el viernes eh, empezaremos un poco más ya eh, festivo y conciertos y tal sí eh, también el viernes por ejemplo no eh, bueno y la tí explicado muy bien la semana y el viernes por ejemplo también queríamos yíbamos a hacer el eh, un taller con los eh, niños del barrio también nos parecía muy importante, todos los años lo hacemos y nos parece esencial ya que eh, no solo nos centramos, aunque nuestro eh, nuestra prioridad sean los jóvenes eh, como tal, es verdad que los niños también nos importan mucho, ya que son el futuro y viendo el problema que tenemos hoy en día, hablando de la turistificación antes, no gentrificación, control policial, bueno, todo el problema que tenemos ahora mismo también nos interesa eh, cuidar a los niños, eh, enseñarles también lo que es una alternativa, ofrecer también un espacio donde los niños puedan jugar sin que sea eh, un centro institucional. Bueno, ten, entonces tenemos talleres, eh, luego eh, tenemos una gincana a las seis y media y luego empezarían los conciertos, que el viernes caerían eh, Leyotikan, eh, Orbelak y luego Uki Selecta. Sí, luego como el día más potente, el día que hay actividad durante todo el día, que suele ser el el sábado, eso es eh, pues vamos a empezar a la mañana haciendo un poco de propaganda por el barrio y eso que invitamos a todo el mundo que esté que nos ayude y tal y luego vamos a empezar a la mañana eh, luego a la una o así sí sobre, sobre la una tenemos el triquipoteo, luego el vascari que está totalmente la comida que está totalmente lotuada ya que seguramente bueno seguramente no, que va a ser En el, ay, ...en el... ...en el instituto de Solo Kueche... ...y que después del Baskari vamos a tener... ...My Bastard Friends... ...un dúo de swing y... ...música bastante... ...hombre, realmente de género... ...no es que sea muy bueno, pero eso... del tema canciones de inglés y... ...tal, bastante... ...nosotros queremos algo diferente, teniendo en cuenta que siempre traemos... ...pues toma... ...que no ve que... ...no, no digo que esté mal también... Más eh, lotuados eh, unidos con el folclore, pero bueno. Y también que son eh, músicos del barrio y Eso también es, nos sí que parece que importante que... Eso el... es, sí total... que hay que fomentar que es parte del barrio, vamos. Luego a las seis y media tenemos el poteo y por el barrio. Y luego ya para las nueve pues empezará lo más lo más gordo desde mi punto de vista que van a estar tres conciertos bastante del mismo ambiente que van a empezar a Muma, un grupo bastante, una banda bastante reciente de muchos barrios de Bilbo luego tendremos a Tricoma que vienen de Gasteiz y luego vamos a acabar con Swyatama Rebel para dar final a, a el sábado y por último tendríamos, como suele ser bastante mítico el Bercho Sayo. Eh, bueno, el domingo tenemos el Artozaya, como ha dicho Julen, y eh, los invitados van a ser Ollana Bartra, Usu alberdi Giovanni Sillardegui y Anne Lavaca. Y aparte también comentar que desde el lunes al miércoles vamos a tener Saspiquillo, que eh, suele ser un... bueno, ya llevamos varios años haciéndolo. Mm, sí. Eh, una especie de... Socos... Mm, mm, Sí, mercadillo sí, de bueno. mercadillo de dejar y coger responsablemente ropa incluso si alguien quiere dejar otro tipo de cosas juegos uh -huh. lo que sea un mercadillo de trueque no por así y eso, es. sí, eso es de jugar con conciencia y... y eso uh -huh. y bueno invitamos a todo el mundo a que venga eh, no solo a los conciertos y a algo más festivo sino es. a todo lo que hemos eh, bueno lo que vamos a ofrecer desde el lunes hasta el domingo y Y que queremos que son de, que, para distintos tipos de edad, o sea, para distintas edades, la verdad. Así que eso, que, que y, no hay excusa. Y que <risa> es una celebración importante, ya que un gasteche lleva en Bilbo un espacio dif, eh, difícil de mantenerse, un eh, espacio ocupado todavía en pie y eh, chutando. Entonces nos parece muy importante que la gente se acerque. Eh, hay que celebrarlo y tenemos que estar más unidos que nunca. <risa> sí, sí, son 13 años... 13 años tenía Cucutza cuando es. cuando fue desalojado y año de mala suerte. Sí, sí. No no toquemos madera. <risa> bueno, va, va por ahí también, ¿no? La temática Lorturrena, ¿no? De es, la cuestión sí. de la suerte y así. Y qué iba a decir eh sí, no es muy importante, 13 años parece tontería, pero 13 años En el barrio eh, ya es una institución, el Gastecho. Entonces, eh, bueno, es una institución para el barrio y para mucha gente fuera del barrio, ¿no? Y la también. misma celebración del Urte Urrena no es solo un referente para el barrio, o sea, no es un sí. fin de semana marcado en los calendarios de las y los vecinos del barrio, sino también de, de la juventud de Bilbo y... Y los alrededores. Alrededores y todo, ¿no? Es, o sea, sí. eh, ya la, las vecinas y jóvenes de este barrio estamos un poco acostumbrados a a ver eh, esas largas colas que se forman todos los urturrenas en Saspikatú <risa> y bueno, son, eh, claro o sea, nos demuestran el éxito tanto del Gasteche, de sus dinámicas y de la misma celebración entonces bueno, para terminar eh, si querríais añadir algo más ahora es el momento <risa> Bueno, la verdad que ha sido un placer esta entrevista estamos muy contentos también de que podamos eh, bueno mandar el mensaje de Saspicatu ¿no? y llevar a conocer a más gente y que para cualquiera cualquier persona tenemos las puertas abiertas, nos reunimos a las 7 los domingos, entonces quien quiera proponer cualquier cosa, animarse a estar con nosotros, pues que se anime, sino también tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, lo que se lleva, entonces nos pueden mirar eh, pues eh, las propuestas que tenemos, eh, las charlas, todo, y que toda persona está invitada. Perfecto. ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues nada, vamos a dar fin a esta entrevista un poco recordando de nuevo el cartel. Eh, celebración del 13 aniversario a Mayru Garren Urturrena del Gasteche Saspicatu, casco viejo de Bilbo, que durará desde el lunes 27 de enero hasta el 2 de febrero. Eh, los primeros tres días de la semana, lunes, martes y miércoles, habrá actividades relacionadas a la, a la huelga general del jueves 30 de Y una vez pasado ese día de lucha y esas jornadas previas dedicadas un poco también a, a las resistencias eh, de las que quedamos un poco a los, eh, en los bordes de la vida, eh, el 31 ya empieza un poco el fin de semana más dedicado a lo festivo. El mismo viernes 31 a las 5 de la tarde habría Juegos Infantiles en la Plaza Nueva Bilbo, a las 6 y media Gincana empezando desde el mismo Gasteche y a las 9 conciertos con la participación de Leyótican, Uki Selecta y Orbelak el sábado 1 de, de febrero como bien ha dicho Yulen es el día gordo de, de de la celebración del Urte Urrena y empieza por eso mismo bien pronto por la mañana a las 11 con una especie de de un maratón de propaganda podríamos decir sí, bar, seguido así. por un triquipoteo a la 1 y así como para descansar un poquito y ...y pillar fuerzas para la tarde... ...a las dos y media... ...en el Instituto Solo Coche... ...se celebrará... ...la Comida Popular... ...que estará acompañada por... ...por My Bastard Friend... ...músicos de, del mismo barrio... ...del Casco Viejo de Bilbo... ...eh... ...a la tarde... ...a las seis y media... ...comenzará un poteo... ...eh... ...con música... ...una especie de... ...de poteo alegre y... ...pa llenar de color el Casco Viejo... ...y... ...y este día sábado... ...terminaría con los conciertos... ...a partir de las 9 de la noche... ...eh... ...de Amoma tricoma y su haya etama rebel eh, y por si fuera poco eh, esta pedazo de programación termina el domingo a las 6 y media de la tarde con un Bercho Sayo de primera línea con Bercho Laris como Yana Bartra Usu alberdi Joanes y Yarregui y Anne la Vaca eh, me parece que no me dejo nada ah, es que ricasco no, no, no, a, a las 3 <risas> y me imagino que tendréis bastante curro por delante así que ánimo sí. ¿Vale, es que Venga, a vos